y tanto a los maestros, profesores, a los facilitadores, y tanto también a, saludar a todos los compañeros, compañeras que hacen un esfuerzo para, para aprender más, ¿no? para salir un paso más adelante. Es un sacrificio para nosotros, dejamos nuestro trabajo y vamos a estudiar. Un estudio para nosotros es un, para aprender más, mejor. ¿eh? Y para, como se dice, para estudio Estudio nunca escoge, edad ni, tampoco es tarde para estudiar. Y todos los compañeros los ruego sigamos adelante y no nos dejemos ahí. Hay que seguir adelante, seguramente eh, en otro para el año nos va a tocar otro, otro curso ya. Muchas gracias, eso sería gracias.